Bueno, les decíamos en los titulares que se vive una jornada inédita en el día de hoy para el norte del país. Estudiantes, trabajadores, representantes sindicales y políticos, entre otros, van a participar por primera vez en el norte del país de una jornada de discusión de cara a la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal. Estamos en contacto telefónico con el norte del país, concretamente con Alan Fontané, que es presidente de la asociación de estudiantes de la Universidad Tecnológica del Uruguay, que comenzaron siendo los eh, impulsores de esta iniciativa, pero tengo entendido que se agregó mucha más gente después. Alan, buen día, bienvenido. Buenos días José, buenos días a la audiencia, a los oyentes y gracias por el espacio. Bueno, contanos acerca de, bueno, de esta iniciativa que los tuvo como impulsores a ustedes, pero hay más gente, ¿no? sí, la propuesta, como comentabas tú, surge inicialmente de, de, de una propuesta allí manejada por los estudiantes, de la asociación de estudiantes, pero tomó otra dimensión, por suerte fue apropiada por los demás sindicatos integrantes de la CCU y allí como estamos uh, trabajando justamente promoviendo la iniciativa junto a la, a la a la presidencia de la cámara para nosotros nos pareció genial que el espacio fuera más allá de UTEC y fuera apropiado por los sindicatos y gremios de las demás instituciones de, de educación uh -huh. eh, Alan bueno contame acerca de las características que va a tener esto dónde va a ser exactamente en qué ¿En qué local van a reunir tanta gente y cómo va a funcionar la jornada? Perfecto, sí, tal como lo comentabas tú, para nosotros es una ocasión inédita en el sentido de la cantidad de legisladores que eh, confirmaron presencias al el día de hoy, en realidad hasta el día de ayer eh, teníamos 16 legisladores entre diputados y senadores, en especial de diputados que están vinculados a los departamentos de Artigas, Tacuarembó, Cerro Largo y Rivera, Y la consigna es pensar justamente el presupuesto, la rendición de cuenta y presupuesto, asumiendo que esta, en esta oportunidad tiene la validez de dos años, 2024, 2025, pero con el énfasis del desarrollo de la educación superior en el interior. Entonces lo que proponemos allí es que la, los gremios y sindicatos vinculados a estas instituciones puedan realizar una presentación de las demandas presupuestales y un análisis del desarrollo Eh, de esta, de, esta oferta, de la oferta educativa, de la oferta edilicia, etcétera, de las instituciones en en territorio. Eh, la característica única que nosotros también destacamos de, de esta oportunidad es que el diálogo es directamente entre, entre como lo comentaba hasta el comienzo, trabajadores, estudiantes y el Parlamento. Para nosotros eso es totalmente simbólico, más allá de que eh, eh, exista la participación de las autoridades a nivel de De, de, de reconocimiento de la actividad, el diálogo se da eh, primordialmente entre, entre estos actores. Y se realiza allí en el local de la UTEC Rivera, que para nosotros también es, es otra característica que, que nos da validez única en el sentido de que es la primera vez que tenemos conocimiento que instancias de diálogo con la cantidad de legisladores que te comentaba se realizan al norte de, de, de Uruguay. Eh, Alan, eh, ¿qué expectativas tienen ustedes entonces para esta jornada de hoy, ustedes y, y el departamento también, no? Sí, felizmente así, eh, como te comentaba, además de la confirmación de los parlamentarios, eh, tenemos una buena confirmación de integrantes de los sindicatos, de la, de la coordinadora de sindicatos, ¿no? Eso es el Eh, Estimamos que aproximadamente 100 personas puedan estar presentes, eso para nosotros también es un hito en el sentido de que la dificultad es eh, reunir a, a, a instituciones que son tan diferentes pero que muchas veces tienen características de necesidades eh, a nivel de territorio, de la descentralización, tan similares. Entonces, para nosotros, alrededor de 100 personas eh, van a estar concurriendo allí en la UTEC a partir de las 9 de la mañana. Uh -huh. Alan, Fabricio, te habla, yo te he hecho varias notas en el Palacio Legislativo y eso. Eh, lástima que no está el Congreso de... de no lograron el co gobierno, porque si no podrían manejar un poco mejor los números, pero saben más o menos qué en qué en qué datos están los directores de la UTE, qué es lo que van a traer al Parlamento, teniendo en cuenta que esta es la última rendición de cuenta con gasto y que mañana con el Consejo de Ministros se reúne con el presidente de la República para tratar el tema. O sabes que hace hace aproximadamente 15 días nosotros solicitamos una reunión allí con con el Consejo del digamos Consejo Provisorio justamente para tratar algunos temas, a ver si habría la posibilidad de trabajar alguna línea conjunta, ¿no? En especial nosotros tenemos dos planteos que, que más allá de que eh, son son son de, de hace tiempo, ¿no? Porque el año pasado ya lo presentamos pero eh, queríamos ver si podíamos trabajarlo conjuntos, que era el tema del rezago estudiantil, y es lamentablemente usted fue muy favorecida en el tema de números, pero sigue sin tener ningún tipo de línea de, de proyecto o línea de ...de trabajo respecto a, a apoyo estudiantil. Y lo otro era un, un tema que es preocupante a nivel docente... ...a nivel de trabajadores y estudiantes... ...es que el propio consejo salió el año pasado a decir que... ...el 63% de sus docentes no contaban con formación en posgrado. Para eso también se estaba proponiendo tener alguna línea de apoyo... ...a la formación en posgrado, ¿no? a la educación permanente. Vos sabés que no hubo ningún tipo de receptividad por parte del consejo en el sentido de que ellos afirman que tampoco conocen los números, que en realidad no son economistas y que cuando llegan los números eh, ya está todo armado, por lo cual eh, no tenían la posibilidad de trabajar conjuntamente esto. Así que ya te digo de antemano que desconocemos en realidad lo que va a presentar la los directores allí y, al, y el Consejo, pero sí entendemos que también está en juego lo que, relacionado mucho a lo que comentabas, la veña, Eh, eh, sería no sé si cómo va a realizarse si antes o después de este presupuesto pero eh, el cargo de ellos eh, tiene que ser reafirmado a, según la nueva ley claro eh, no, sé, no entendemos cómo, cómo se está dando ese debate Muy bien Alan Fontané, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y deseamos que sea muy buena y auspiciosa la jornada del día de hoy Nosotros que lo agradecemos, gracias por el espacio y bueno, los que puedan Eh, seguramente al norte del país participar eh, serán bienvenidos a partir de las nueve en el local de la Autex Rivera. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.